dentro de lo operacional y lo que motiva esto es que en el comienzo del año el gobierno Lula hizo un corte de presupuesto en las emmendas de los diputados en la plata que los diputados pueden disponer gastar de manera libre directa y a pretexto de este conflicto entonces lira pide la cabeza de alexandre pajilla